Hola, buen día, ¿cómo andan ustedes? Bueno, acá estamos, vamos a ver qué conversamos. Atajate esta, te diría, porque fuiste arquero vos, ¿no? ¿Eh? Fui arquero, sí, sí, sí fui arquero de acá, del e Deportivo. Bueno,、sí. y una, de, una de las circunstancias que te tocó en esta instancia de ser presidente es atravesar una elección interna. No, no sé si esto es normal en el club, si viene siendo habitual que. Sí, que... sí, ajá. No, no, o sea, es la primera vez en la historia del club, q u e h a y Se presentaron dos listas. Generalmente acá llamábamos asamblea y nunca conseguíamos gente. Mirá. Pero bueno, ahora se dio así y, y bueno,、eh, tuvimos que ir a elecciones y, y gracias a Dios、eh, pudimos, pudimos entrar nosotros. Ganaste por 76 a 58. Te, te pregunto, ¿el hecho de que haya dos、sí. listas es ahora、eh, un problema o, o también demuestra que hay interés, entusiasmo, participación? ¿Cómo lo ves? No, no, problema, ¿por qué no? No, si nos. A、ah, ver, acá nos conocemos todos, es de un pueblo chico, nos conocemos todos y todos nos precisamos. Y más cuando es para trabajar para una institución, viste. Que un club, una institución que la precisamos todos. Y... Así que no, no, yo. Bueno, todavía no asumí, viste, porque estamos ahí en el trámite de p a p e l e r í o c u á n d o asumís? Todavía está. Y ahora creo que el 20, por ahí.、Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué? Este, Pero te... a partir de ese momento, bueno, estaremos abiertos a la sociedad, empezaremos a trabajar para el club y, y bueno, veremos, veremos cómo nos manejamos, pero l l a m a r e m o s a los socios, a la lista que estuvo también, veo que son chicos que los precisamos por ahí y nos precisamos, ¿viste? Porque somos todos socios de la misma institución y, y ya te digo, es para una institución, así que、Bien. no habría problema. Eh, desde lo personal, ¿por qué decidiste el desafío de presidir el club?、Eh, bueno, yo por el club siempre estuve metido, digamos,、eh, como socio, fui varias veces integrante de, de listas, ya、ah, o sea, siendo jugador, también he integrado otras comisiones, ¿viste? Claro.、Eh, nada más que como, bueno, vocales, q u é sé y otro o s puesto. s Y bueno, a mí el club siempre me encantó, fui. h Inchas, fanáticos, toda la vida de Cruz, s o y va. Y bueno, ahora me propusieron ahí con un grupo de amigos que n o habíamos juntado y me propusieron ellos. Y bueno, armaron una lista ahí con unos chicos jóvenes, chicas también ahí, somos bastante repartidos. Creo que hay más chicas que muchachos. Bien, ¿y cuál, que, bueno, ¿cuál es la,、pues? la, la prioridad, diría? ¿En qué están enfocados en un momento en, en que además no es ningún misterio para los clubes, sobre todo a partir de algunas políticas del gobierno nacional? está complicadísima la mano sí, bueno la prioridad de q u é si yo uno dice prioridad pero en sí la prioridad para mí es la parte del edificio a、eh, recuperar la pintarla hermosearla ya que el año que viene se vendrían los 100 años del club b u e nos n o enfocaríamos en eso más o menos viste ahora el primero de mayo cumpliríamos los 99 años ya tenemos acá algo medio cerca Bien. Y después, bueno, después tenemos actividades como el fútbol, que desgraciadamente el año pasado descendimos. Y bueno, el propósito sería ver si podemos volver a la primera, pero, pero bueno,、eh, también crear otras actividades. Tenemos ahora patines ahí en el grupo de chicos que están con una profe de patines. Y bueno,、eh, iríamos. Eh, viendo, hacer más socios de los que tenemos,、uh -huh. eh, qué sé yo, hay bastante actividad a p a r e c i e r d p e r c i b í s que sigue、ah. teniendo incidencia el club en la comunidad? ¿Hay gente que se acerca, que está, que.? Sí, yo creo que sí, ¿viste? Que, ¿Sabes qué pasa? Que el club lo precisamos todo.、Eh, hasta las otras instituciones precisan del club. Porque cuando q u e r í a hacer un evento, precisas s i l l a precisas m e s a precisas un fogón,、eh, todo se centraliza ahí. Cualquier actividad, un cumpleaños, un casamiento, lo que sea, se centraliza todo en el club. Es como que el club sería la madre de todas las instituciones. Así que tenemos que luchar por mantener eso, por mantener el club. Bien. Es lo que me parece. ¿Eh? Perfecto, Edgar. Por supuesto que el micrófono、sí. está abierto si querés agregar algo más y esperemos que. Que venga una ñ un o、no, productivo q u espero e tener espero que hagamos un buen gobierno entre todos los chicos que me están acompañando y bueno y ya te digo ya、eh, saldremos a sumar más socios saldremos a pedir、eh, colaboración a la gente y, y bueno que sea todo en armonía que acá nos conocemos todos somos p、ah, o por lo menos tengo amistades con casi todo el pueblo así que este Eh, me gustaría que sigamos así、eh, trabajemos para el club que es lo que ya te digo para mí es la principal institución que hay buenísimo todos precisamos de ella ¿Eh? Edgar, muchas gracias y, y no gracias、hablando. a ustedes dale listo un abrazo que tengan un buen día